No hay excusas para ser un gamín, no hay excusas para ser lo que tú has sido. Te dio su vida entera y tú le engañas con una cualquiera. Como hombre, te digo de frente: pagarás por el mal. Y no valdrán tus excusas para que ella te perdone mi amigo Porque tú eres un mal marido, mal marido te con otra Y le duele ese tiempo que ella tristemente ha perdido contigo Te echará pa' la porra La estuviste engañando Se va muy lejos No te ama ya No excusas Para ser un gamín No hay excusas Para ser lo que tú has sido Heriste Los sentimientos De una Mujer noble y buena Ahora Que te has dado cuenta No quieres Ya nada contigo, es tarde tomar otro camino Cansada de la mala vida Porque tú eres un mal marido, mal marido, mal marido Acostaste con otra, y le duele ese tiempo que ya tristemente ha perdido contigo. Te echará pa la porra, lo estuviste engañando. Se va muy lejos, no te ama ya.